En TeleElch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmarie Alonso. El programa que madruga contigo. Es miércoles 31 de mayo, el aire frío en altura seguirá garantizando la inestabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados por la mañana y nubosidad en aumento por la tarde con posibles precipitaciones puntuales. Hoy suben las temperaturas, alcanzaremos una máxima en torno a los 25 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch nos indica que tenemos 17,8 grados de temperatura. Pues en Huelva se están viviendo desde esta madrugada momentos de muchos nervios y tensión por esa misión de vuelo del primer cohete privado europeo, el Miura 1, fabricado en Elche. La empresa ha retrasado este vuelo experimental, previsto a las cinco y media de esta madrugada a las ocho. ...que sirve de ensayo para en 2025... ...realizar ya los lanzamientos de los cohetes espaciales reutilizables. Hemos llegado al 31 de mayo, último día de un mes... ...también intenso, en el que hemos cambiado de gobierno en Elche... ...los socialistas, a pesar de haber sido los más votados... ...no han conseguido la Alcaldía... ...porque el batacazo de compromisos los ha arrastrado... ...el PP y Vox son los que no quieren perder tiempo... ...para poner en marcha sus proyectos de ciudad... ...ayer les ofrecimos en este mismo programa... ...la entrevista de Pablo Ruz en Telenit... ...y hoy a las 9 de la mañana... ...entrevistaremos aquí al alcaldable de Vox, Aurora Rodil... ...para conocer las líneas estratégicas... ...del pacto de gobierno con el Partido Popular... ...después analizaremos con los periodistas... ...cómo Elche ha votado en las 295 mesas electorales... ...el pasado domingo... ...pero eso será sobre las 9 y 20 de esta mañana... El Partido Socialista no concreta el futuro político de Carlos González y deja abierta la posibilidad de colocarlo en las listas al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 23 de julio. Y en breve, dijeron, se va a constituir una comisión de trabajo para el traspaso de poderes al nuevo gobierno municipal y la toma de posesión de la futura corporación municipal. Ya se conocen los datos de cómo hemos votado en Elche en los siete distritos. PSOE arrasa en sus feudos de siempre, Carrú, San Antonio, Palmerales y el PP se hace fuerte en el Candelch, zona centro y en las zonas de expansión de Altavix y del entorno del estadio Martínez Valero. Desmantelan una organización criminal que operaba desde la Olla y la Marina. En la macrooperación policial que, ha liderado, que se ha liderado desde la comisaría de Elche han detenido a ocho personas, todas, ellos, todas ellas pertenecientes a dicha organización. Y hoy es un día también muy importante para el deporte ilicitano. Teleelche va a ofrecer en directo esta tarde la final del Atic Go Balonmano Elche en Málaga. La retransmisión contará con conexiones desde el centro de congresos, donde el Ayuntamiento va a instalar una gran pantalla para seguir un partido histórico que puede convertir al equipo ilicitano en campeón de liga y en cuanto al Elche Club de Fútbol los jugadores vuelven a los entrenamientos de cara al último partido de la liga el técnico blanquiverde Sebastián Becasese quiere acabar con una victoria y el jugador Pedro Vigas ha mostrado su felicidad por la renovación con el Elche Club de Fútbol Informativos en elche Radio Marca Pues lo han escuchado ustedes al principio... ...la borrasca continúa descargando precipitaciones intensas... ...como la de ayer por la tarde... ...que dejó unos 17 litros por metro cuadrado en Carrús... ...en cuestión de minutos... ...para hoy según la previsión de nuestro hombre del tiempo... ...se esperan lluvias por la tarde... ...pero la alerta naranja ya se ha desactivado... ...lo peor es que las lluvias torrenciales de mayo... ...no están sirviendo para llenar los embalses de los ríos... ...al caer las trombas de agua en zonas... ...donde la lluvia va a parar al mar. Y en Huelva, con los cielos despejados... ...hoy a las 8 de la mañana... ...con dos horas y media de retraso... ...a la anunciada ayer, se va a llevar a cabo... ...el lanzamiento del primer cohete espacial el Miura 1... ...de la empresa ilicitana PLED Space, fabricado NH. ...desde las cinco y media... Vemos que se está retrasando primero a las seis y media, luego a las siete, ahora a las ocho y es ahora cuando la empresa Pele de Space ha informado a los más de mil seguidores en su canal de YouTube para poder realizar en directo esa, ese lanzamiento que debido a un comportamiento anómalo en el oxígeno líquido que se utilizan en las misiones espaciales no se ha podido de momento ...lanzar el Miura 1... ...lo que se vive sin duda hoy... ...en esa base militar del Arenosillo... ...va a suponer un hito para España... ...al colocarse entre los 10 países del mundo... ...con capacidad para lanzar un cohete al espacio... ...ayer en las redes sociales de de Space... ...nos contaban sus responsables... ...lo complicadísimo... ...que continúa siendo a día de hoy... ...llevar un cohete al espacio... Enviar un cohete al espacio siempre ha sido muy complicado desde el inicio de la era espacial, hace 60 años, y sigue siendo muy complicado hoy día. 10, 9, 8... Los sistemas, sus sistemas y componentes están testeados y validados y aún así puede aparecer riesgo durante el lanzamiento. Desde la presión en la cámara de combustión, la presión de los tanques o incluso en la suelta del cohete. 7, 6... Y cada una de estas actividades debe ocurrir en su preciso momento. De hecho, el día del lanzamiento Hacen falta 24 horas para llegar a t cero 5. 4. Nos tenemos que coordinar con el equipo del INTA, aquí en la base de lanzamiento de la Renosillo, para controlar el tráfico aéreo y marítimo y garantizar un vuelo seguro. 3. Y además, tenemos que ser capaces de encontrar el momento en el que las condiciones meteorológicas sean favorables. 2. Y cuando todo está listo, entonces asumimos el riesgo. 1. Tercero, Ignición. Pues ojalá esta misión tenga éxito... ...porque con el Miura 1 en el espacio... ...la empresa ilicitana situará a Elche y a España... ...entre los 10 países del mundo... ...con capacidad para conquistar el espacio... El objetivo de este primer vuelo consistirá en recabar toda la información posible para seguir validando gran parte del diseño y las tecnologías y procesos que posteriormente se van a transferir e integrar en el Miura 5. La primera misión real de transporte espacial con Miura 5 está prevista para el año 2025. Informativos en Teleelch, Radio Marca. En Teleelch, Radio Marca, elecciones locales. Pues dos días después de las elecciones conocemos el mapa de cómo se votó en Elche, calle por calle, pedanía por pedanía. El mapa consolida los feudos del Partido Socialista y de los populares. Carrus, Toscar, parte del Pla, Sector Quinto, la zona del Corte Inglés, en Raval, el viejo barrio de Altavig, San Antón y Palmerales son del PSOE, obteniendo porcentajes de votos por encima ...del 50% en muchas de las mesas electorales... ...los populares arrasan en las pedanías del Candel, ...salvo en el Altec y Arenales... ...que se volcaron con el partido separatista El Decide. ...también la lista de Ruz mejoró en la zona de expansión del Altavix... ...y las inmediaciones del Estadio Martínez Valero... ...arrasando en el Centro Histórico la Portalada... ...o la zona del Corazón de Jesús... ...y aumentando sus votos en algunas zonas de Carrús... ...sobre todo en las inmediaciones de Hayton y la Plaza del Alge... Vox, donde más creció, con 3.200 votos, fue en el Camp Delch de y Compromís, en ese mismo distrito, en el rural también fue en el que obtuvo mejores resultados, algo más de un millar de votos. Y siguiendo con los datos, Teleelch ofreció en su programa especial de la noche electoral del domingo los resultados de una de las mesas clave, situadas en el colegio León Felipe, que arrojaron a las 9 de la noche 12 concejales para el PSOE, 12 para el PP y 3 para Vox. A esa mesa la, llevan, la llamamos Ohio porque en las últimas seis elecciones locales siempre ha clavado el resultado final de las votaciones. Pues bien, la mesa que escogimos de 3 en la misma sección censal no fue la buena. Ahora, con los datos de las votaciones, hemos comprobado que la mesa contigua volvió a acertar. Lo que se votó en ella es lo que resultó en el cómputo global, PSOE-12, concejales, al PP-11, a Vox-3 y a Compromís-1. Es el resultado que ofreció esa mesa que estaba al lado de la que nosotros escogimos. Pues hoy tendremos en nuestro estudio de tele a las, 20, a, los, a las 9 y 20 aproximadamente a los periodistas Pedro Soriano, Sacramento Alvear y Félix Arias para analizar los resultados electorales. Y a las 9 de la mañana entrevistaremos a la candidata de Vox, Aurora Rodil, para conocer cuáles serán las líneas de gobierno que pactarán con el Partido Popular para dar la alcaldía a Pablo Ruth del Partido Popular. Eso será a las 9 de la mañana. Informativos en Teleelch Radio Marca. En el ayuntamiento se va a constituir una comisión de trabajo para organizar el acto del día 17 de junio, la toma de posesión de la nueva corporación municipal, la duodécima y eh, la votación del alcalde, el traspaso también de gobierno. Por el momento se ha pedido informes sobre el estado actual de las cuentas, proyectos y gestión que certifique el estado fiel del ayuntamiento antes de esa toma de posesión. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. El Gobierno local en funciones ya ha comenzado a organizar El traspaso de funciones que será una realidad a partir del 17 de junio, día de la toma de posesión del nuevo gobierno formado por Partido Popular y Vox. Según el portavoz Héctor X, pese a que el Partido Socialista fue la fuerza más votada el domingo, tienen asumido que el futuro alcalde será Pablo Ruz con el apoyo de Vox. Aún así, seguirán trabajando con seriedad las próximas semanas para que la toma de posesión se lleve a cabo con normalidad, diálogo y buscando el entendimiento. Por eso, el todavía alcalde Carlos González ha ofrecido a Pablo Ruz la creación de una comisión de trabajo para avanzar cuanto antes en la organización de la toma de posesión, el traspaso de gobierno y la futura corporación municipal. Además, ya han pedido a los técnicos y coordinadores de área informes sobre la situación actual de las cuentas, licitaciones, principales proyectos y gestión. El objetivo, certificar el estado fiel del ayuntamiento antes de la toma de posesión y todo, ha dicho, será de acceso público. Según Diez, aunque ellos no contaron con esa respuesta en su día, quieren que la transición al nuevo gobierno se produzca con normalidad y sentido común. Ha afirmado que la respuesta de bruce ha sido positiva y está dispuesto a sentarse con ellos lo antes posible para seguir avanzando. Héctor Diez. Estado de las cuentas municipales a 17 de junio. Estado de la contratación pública del ayuntamiento y de las licitaciones en curso. En tercer lugar, Estado de la planificación urbanística. En cuarto lugar, Estado de los principales proyectos del ayuntamiento. Y en último lugar, Estados contables y situación de gestión de las empresas municipales y de la empresa mixta. Todo ello con un propósito muy claro, y es que se certifique el Estado fiel del Ayuntamiento de Elche justo antes de la toma de posesión de la nueva corporación municipal. ¿Con qué fin? Con el fin de que quede blanco sobre negro la realidad de lo que dejamos unos y de lo que van a recibir otros. Y desde el PSOE se preparan para formar el mejor grupo municipal socialista para hacer una oposición seria y efectiva de cara a recuperar la alcaldía en los próximos comicios. Pero desde el partido no han concretado el futuro político de Carlos González. ¿Qué va a pasar con él? Se le ha preguntado ayer mismo al portavoz en funciones del Gobierno, Héctor Díez, sobre la continuidad de Carlos y no ha concretado su futuro político. Ha dicho... ...que pueden pasar muchas cosas y más con este adelanto de las elecciones. Ha recibido un gran apoyo, 6.200 votos más... ...que tiene el apoyo de su gobierno... ...que tiene el apoyo unánime del Partido Socialista Obrero Español... ...y que hasta el día 17 de junio, como comprenderá, quedan muchísimos días. Ayer por la mañana, en la reunión que teníamos... Eh, Ya empezábamos a hablar de posible planificación y a los diez minutos nos asaltó el presidente del Gobierno con el anuncio de elecciones generales. Como comprenderá, en los próximos días, más de 17 pueden pasar muchísimas cosas. Así que nosotros preferimos ir día a día, partido a partido y tomando las mejores decisiones y continuamos con más asuntos ayer fue el día de la esclerosis múltiple una enfermedad del sistema autoinmune que afecta al cerebro y la médula lo que provoca en la mayoría de los casos un grado de incapacidad se le llama la enfermedad de las mil caras por los síntomas que presenta y suele afectar a más mujeres que hombres en elche la asociación de esclerosis múltiple fundada en 2008 Cuenta con un centenar de socios. Ayer se leyó un manifiesto solidario y reivindicativo en el salón de plenos para pedir mayor sensibilización y a que a los afectados se les reconozca ese grado de discapacidad. Escuchamos a una de las responsables de la Asociación Marta. En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, queremos hacer un llamamiento al compromiso y solidaridad con las personas con esclerosis múltiple y sus familias, con este decálogo de reivindicaciones. Punto 1. Reconocimiento automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico, lo que facilitaría el acceso a prestaciones y recursos que mejorarían significativamente la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. La asociación tiene un trabajo asistencial que presta en su sede situada en la calle Fray Pérez Balaguer. Y ayer contaron con la participación de afectados de una asociación invitada de Madrid y con el apoyo del concejal en funciones de políticas inclusivas, Mariano Valera. ...de esclerosis múltiple de Elche y de Collado Villalba, que nos acompañan 17 personas de Collado Villalba... Ahora nos lo explicará Marta, ¿no? Eh, porque hay hermanamiento, ¿no? Todos los años por, por el Día Nacional de, de las Personas con Esclerosis Múltiple, pues hay hermanamientos con ciudades y, y os movéis. esta vez pues, han venido 17 amigos y amigas de, de Collado Villalba a acompañar a la celebración, a, la, bueno, a, a poder dar visibilidad en el, día, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Ya abrimos la página de sucesos contándoles esa operación policial que ha permitido la desarticulación de una organización eh, criminal con epicentro en la Vega Baja, pero que operaba desde dos pedanías del Che. Nos da los detalles nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche han destapado una organización criminal que traficaba cocaína, que operaba desde la marina y la olla. En la macrooperación se ha detenido a 11 de sus miembros y se han practicado 7 registros. El entramado criminal tenía su epicentro en Cayosa del Segura. Los agentes de la Comisaría de Elche descubrieron que contaban con varias casas rurales alejadas del núcleo urbano por toda la Vega Baja en ...incluso en la olla y la marina... ...detectaron que eran altamente peligrosos... ...porque poseían armas de fuego... ...estaban perfectamente jerarquizados... ...y blanqueaban dinero... ...medios terrestres y aéreos de la Policía Nacional... ...se coordinaron y realizaron... ...los siete registros en las casas rurales de Elche y Vega Baja de manera simultánea. En ellas encontraron más de 1.000 kilos de cocaína, 200 gramos de hachís, tres pistolas, un revólver y más de 8.000 euros en efectivo. Descubrieron que los coches ocultaban la droga en departamentos secretos. Finalmente han detenido a ocho hombres y tres mujeres de entre 22 y 41 años por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Y la policía local ha detenido a un hombre de 37 años que se encontraba pendiente de extradición por delitos contra el orden y la seguridad pública. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla estaba realizando labores de vigilancia en la calle Manuel Vicente Pastor y vieron un coche que al detectar la presencia policial realizó una maniobra extraña. Esto levantó las sospechas. Que de los agentes que le dieron el alto e identificaron a sus ocupantes, entonces descubrieron que al copiloto le constaba una orden de búsqueda y captura para su extradición por delitos, como decimos, contra el orden y la seguridad pública, por ello el hombre fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Y hoy en el Aula Cultural de la Plaza de Baix de la Universidad Miguel Hernández de Elche se ha organizado un concierto con entrada gratuita para rendir homenaje al poeta Miguel Hernández. Será a las 7 de la tarde. Se presentará el disco a propósito de Miguel Hernández, un poeta de Orihuela, que interpretarán los compositores Begoña Olavide y Javier Vergia. Ambos pondrán música a una... ...selección de textos del poeta... ...con instrumentos tales como el salteiro... ...la cítara medieval, la flauta... ...o diversas percusiones... ...con el fin de rendir un homenaje... ...al cantar lo que dejó escrito en su tiempo... ...Miguel Hernández. Informativos en Teleelch Radio Marca. A estas alturas del año ya puedes decirlo... ...me merezco un Volvo...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 Vive la emoción del final de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Elche Siguen directo el desenlace final, el último partido Este miércoles desde las 20 horas Málaga Costa del Sol, Atic Go Balonmano Elche Todos con nuestras guerreras ¡Vamos equipo! ¡Vamos Elche! Partido ofrecido por Atic tu tienda online de alfombras Traffic, autoescuelas y formación Teica Bending y Romautos, concesionario oficial Mazda Pues todo está preparado para ese importantísimo partido. Nos cuenta la previa nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días. Hola, buenos días. Esta noche elche y las guerreras del la Atigo Club Balomano Elche tienen una cita con la historia. El equipo ilicitano se juega hoy el título de liga a partir de las ocho y media de la tarde en la pista malagueña de Carranque. Partido a todo nada para decidir al campeón de la división de honor femenina. Solo puede quedar uno: Atigo Club Balomano Elche o Costa del Sol Málaga. Recuerdo que esta casa, Tele -edge, ofrecerá en directo el partido con una previa que va a comenzar a las 8 y que conectará con el centro de congresos, donde el Ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante para que la afición ilicitana pueda seguir el partido. En lo deportivo, la eliminatoria al el mejor de tres está empatada a uno. Las ilicitanas ganaron el primer encuentro y las malagueñas el segundo. El equipo de Joaquín Rocamor ha estado concentrado estos días en la localidad andaluza de Rincón de la Victoria, donde ha preparado la final. El Elche sabe que no va a ser sencillo pero confía en dar la sorpresa para tumbar al Málaga en su pista y conquistar un título de liga que sería algo histórico. Los partidos de esta temporada entre Elche y Málaga se han decidido por marcadores muy ajustados así que no se espera menos esta noche. Habrá que saber manejar los nervios y sobre todo ofrecer una buena versión a nivel individual y colectivo. Respecto al duelo del domingo en el que Málaga fue superior habrá que elevar el nivel defensivo para frenar a Silvia Arderius y mejorar la efectividad en los lanzamientos. Ahí serán claves las franjiverdes Tessa Bancil y Danila So Delgado. El Atico Elche de Rocamora está a un paso de la gloria. A las ocho y media de la tarde es el partido. Nosotros conectaremos en tele a las ocho con la previa. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Fuerte a las guerreras. Y vamos con la crónica del Elche Club de Fútbol porque los jugadores vuelven a los entrenamientos para poder acabar ya. ...esta Liga... ...con otra victoria... ...nos cuenta Paco Gómez... Eh, ...también las declaraciones de Pedro Vigas... ...uno de los jugadores que ha renovado... ...muy buenos días Paco... ...hola buenos días... ...hoy el foco está puesto en el partido más importante... ...en la historia del club balomano Elche... ...en su sección femenina... ...el Atic Go disputa... ...esta tarde a partir de las 8 en Málaga... ...8 y media para ser exactos... ...ese último partido en la lucha... ...por el título de Liga... ...en división de honor en frente... El Costa del Sol, Málaga, que además tiene el factor campo a favor. Las Ilicitanas ganaron el primer partido, el segundo las Andaluzas y esta tarde a las ocho y media se disputa el tercer y último partido. Desde las ocho, retransmisión en directo en esta casa en Teleelche. Por su parte, el Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso. Becasese y sus jugadores quieren despedirse con una última victoria para demostrar que están en el camino correcto de cara a la próxima temporada donde el objetivo solo es uno y ambicioso recuperar la primera división, ser uno de los aspirantes al ascenso. Para ello el técnico Blanquiverde eh, mantiene eh, o quiere mantener la base de esta temporada y acertar lógicamente en los fichajes. El primero de los que va a seguir la próxima temporada y acaba contrato el 30 de junio es Pedro Vigas que demostraba tras firmar su renovación por dos temporadas que desde luego Es muy feliz y es lo que quería. Mensaje al resto de compañeros. Felino, soy muy feliz. Era lo que quería, era lo que estaba deseando, tanto yo como mi familia. Y la verdad que cuando pasan las cosas que quieres, pues es cuando más feliz eres, ¿no? Y la verdad que esta rueda de toda la gente que hay aquí, la afición, todo, pues para mí es, es un orgullo y un privilegio. Pues lo tenía muy claro Pedro Vigas, eh, que desde el primer minuto tenía eh, clarísimo que quería seguir. Y es que él reconoce que ya es un frangiverde más, como sus hijos. Soy un ilicitano más, soy... Eh, de familia y Verde y bueno, ya tengo contento de estar aquí, de defender este escudo, defender estos colores. Creo que el equipo tiene que estar en la primera edición, tenemos que hacer todo lo posible para, para que esté cuanto antes y, y estoy convencido que si hacemos las cosas bien se, se conseguirá, porque aquí hay, hay muchas cosas para poder hacerlo, hay, eh, hay, hay equipo, hay, hay todo, tenemos todos los ingredientes para, para que se consiga cuanto antes y, y solo tenemos que hacer las cosas bien. Último partido de liga frente al Cádiz, todavía hay una plaza de descenso en juego. El Elche quiere hacer sus deberes, ganar para dejarle esa última victoria, esa última alegría a la afición franjiverde. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca. Con Vicente Bordonado... Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Candelch. De Muy buen día, el aire frío en altura sigue garantizando una relativa inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, ha bajado hasta los 17 grados en el sur del Candelch, mínimas que han rondado los 14-15 grados.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 Para hoy ambiente mucho más soleado. Por la mañana cielos prácticamente despejados con viento en calma de componente noroeste. Por la tarde veremos crecer nubes de evolución, nubes de tormenta en el interior de la provincia. Aquí nos podrían dejar alguna precipitación muy puntual. El viento flojo de sureste y las temperaturas hoy van a subir máximas en torno a los 25 grados. Mañana jueves, aunque queda un remanente de aire frío en altura, tendremos una jornada con alternancia de nubes y claros, las precipitaciones se concentrarán sobre todo en zonas de montaña, en el interior de la provincia. Viento en calma a primeras horas, después activará el viento flojo de sureste y alcanzaremos temperaturas similares, máximas en torno a los 25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada aquí en la ciudad de nuevo bajarán hasta los 17 grados. Viernes, sábado, domingo, relativa estabilidad atmosférica con paso de abundante nubosidad, viento flojo de componente marítima y de producirse alguna precipitación puntual sería a media tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 24 o 25 grados.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 en mayo, Vega Fibra tira a la casa por la ventana. Contrata el pack familiar. Fibra, dos líneas móviles. Fijo, los mejores canales de televisión. Solo 36,99 euros. Además, te regalamos 12 meses Amazon Prime y Dazón Total y un móvil Samsung gratis. ¿A qué esperas? Infórmate en elreydelafibra.com te vas a casar y quieres que todo sea perfecto, ¿verdad? Sin duda la mejor opción es Finca La Laguna by Pilsen, un espacio natural con lago y jardines espectaculares donde tu boda soñada se hace realidad. Descubre por qué somos número uno en realización de bodas y ganadores de los wedding Awards tres años consecutivos. Entra en PilsenRestauración.es y deja que nosotros hagamos la magia. Tu boda soñada es posible en Finca La Yaguna by Pilsen. Y que vivan los novios. Cansado de tu compañía de fibra y telefonía, facturas desorbitadas, gigas contratados que nunca aparecieron... Olvida imitaciones y contrata con las grandes operadoras, pero a precio low cost. Ven a Navegatel Telecomunicaciones y buscaremos entre todos nuestros operadores tu mejor tarifa. Pero claramente a precios muy pequeños. Navegatel, líderes en soluciones integrales de telecomunicaciones y marketing. Estamos en Elche, Cardenal Cisneros 5 o en navegatel.es. Ven a Navegatel y que no te salpiquen los altos precios. En Elche, Restaurante Los Diamantes, comida casera y de elaboración propia, con un completo menú de lunes a viernes por 11,50 y tienes que probar sus postres, caseros y deliciosos. Además, si te apetece tapear, en Restaurante Los Diamantes encuentras una gran variedad en tapas. Para desayunar, almorzar o comer, Restaurante Los Diamantes, en Elche, Ronda Valduseo 39, Polígono Carrus abierto desde las 6 y cuarto de la mañana. Y síguelos en Instagram. 101.4 Teleelx Radio Marca La Glorieta con Rosmaria Alonso La Glorieta, con Este martes se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a más mujeres que hombres, que en la mayoría de los casos provoca algún grado de discapacidad y que es conocida como la enfermedad de las mil caras. Aquí en Elche se leyó un manifiesto en el salón de plenos para hacer un llamamiento reivindicativo y solidario con los afectados y sus familias. María José Marroquí es desde 2019 la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche, que se fundó en 2008. Muy buenos días, María José. Hola, buenos días. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de este colectivo? Pues siempre, siempre tenemos como principal reivindicación el reconocimiento del grado de discapacidad con el diagnóstico ya que por el carácter neurodegenerativo de esta enfermedad eh, pues existe una progresión en la mayoría de los casos y es eso es una cosa que no que hasta a día de hoy no, no se ha conseguido. ¿Qué está pasando con la esclerosis múltiple? Y sobre todo cuáles son los primeros síntomas. Bueno, los primeros síntomas, como tú has dicho antes, es en la enfermedad de las mil caras, con lo cual cada paciente tiene una sintomatología particular. Eh, tanto al inicio como en el desarrollo de la enfermedad. Lo más habitual, que sí que suele, suele ser mm, común entre, entre varios afectados, es pues, pérdida de visión de un ojo por una neuritis óptica, pérdida de sensibilidad en algún miembro eh, tanto superior como inferior o pérdida de, de movilidad de dicho miembro. Eh, esos son los primeros síntomas visibles. Después hay síntomas invisibles que pueden estar latentes durante mucho tiempo y no se le pone nombre ni diagnóstico, como es la fatiga crónica. ¿Esto dificulta, al ser de las mil caras, dificulta su diagnóstico? ¿Cuánto se tarda en diagnosticar esta enfermedad y qué provoca un diagnóstico tardío? A ver, eh, lo que es en, en realizar el diagnóstico eh, suele ser ahora, ahora mismo es bastante eficaz. Se puede mejorar, como todo, pero es bastante eficaz. El problema está en que te lleve... A el que, el que te, tu médico primero el que es el de cabecera identifique alguna sintomatología como que es un problema y, y derive a otro profesional sanitario eso es lo que más tarda y, depende, y eso depende también de tanto de donde vivas como de pues, centros a lo que te toque médico que tengas asignado muy aleatorio pero lo que es el diagnóstico en sí eh, una vez te eh, ve el neurólogo puede tardar una semana 15 días en darle en darte nombre ¿Hay muchas diferencias en Elche en los departamentos de salud de uno y otro o no? A ver, hay diferencias, sobre todo en que en el Hospital General Universitario de Elche hay una unidad específica de esclerosis múltiple con una enfermera que facilita la vida a, a, tanto al, al facultativo como, como a nosotros, a los afectados, mientras que en el Hospital Universitario del Vinalopó esa figura no existe. Sí que es cierto que ahora mismo contamos con un neurólogo que es, muy, que, que, que es de los mejores que ha contado el Vinalopó en lo que es el trato al paciente y el diagnóstico y farmacológico desde de, de que está abierto o por lo menos desde que yo hago uso de, de neurología. Es una de las afectadas de esclerosis múltiple. ¿Cómo es la vida de una persona con esta enfermedad? Pues no es nada fácil, ya no solo, o sea, por las condiciones de la enfermedad que es que es muy invasiva y, y tanto a nivel mental como a nivel físico pues hay que hacer un trabajo personal muy, muy fuerte, muy duro sino que también a nivel social y a nivel burocrático es muy complejo porque es muy difícil que a nivel social y a nivel burocrático eh, se, se asocie que tú, porque tengas un aspecto bueno, porque no estás cuidada, porque te mantengas bien ...tengas una enfermedad que te limita tanto la vida... ...y a nivel burocrático también es el entender... ...que llega un punto en el que no podemos trabajar... ...porque no somos, no, no somos competitivos... ...no podemos realizar un trabajo de forma óptima... ...entonces eh, nos vemos bastante desamparados en general. ¿Y cuándo suele aparecer esta enfermedad... ...y por qué afecta más a mujeres que hombres? Suele aparecer entre los 20 y los 40 años... ...una media de edad de 35, sí que es cierto que hay diagnósticos que se hacen muy precoces, o sea, que debutan muy precoces la, la enfermedad, con 17, con 16, con infantil también hay algún caso muy, muy concreto. Y el por qué afecta más mujeres que hombres es un, es un misterio a día de hoy. Al igual que por qué se produce esta enfermedad, aún no se sabe a ciencia cierta por qué provoca esta enfermedad. Sabemos que es un trastorno del sistema inmune, ...pero no sabemos... Eh, ...qué trastoca el sistema inmune... ...pues vamos a hablar de lo que se sabe... ...¿cómo están en estos momentos los tratamientos?... ...¿tiene cura?... ...no, cura no tiene... ...y eh, ojalá... ...pero es una enfermedad, que es una enfermedad crónica... ...hay... Eh, en ...los últimos diez años ha habido una evolución... ...en la farmacología para... Para, me, ...para mejorar la calidad de vida... ...porque es lo que se puede hacer hasta ahora... Eh, importantísima hay una variedad de tratamientos impresionante sí que es verdad que, se, que hay más tratamientos para la, para los pacientes que más tienen de un tipo porque la esclerosis múltiple hay varios tipos entonces para las, los tipos más agravados que son secundaria progresiva y primaria progresiva hay menos variedad de tratamientos pero para los que son remitentes recidivantes que son remitentes recurrentes ahí sí que hay muchísimo tratamiento y pueden hacer jugar más para, para que la calidad de vida se mantenga lo mejor posible. Hemos dicho que diriges una asociación que se constituyó en 2008. ¿Y ¿Qué papel jugáis para los afectados y para las familias? Pues ahora mismo tenemos un papel asistencial. Sí que es cierto que queremos evolucionar a, hacer, a tener un papel más comunitario. Es decir, eh, donde, la gente, donde los asociados y los familiares, y cualquier persona de este que quiera conocernos, pueda acercarse, apuntarse a nuestras actividades y cosas de este tipo, porque vamos a hacer actividades abiertas al público en general con el fin de que pasen un buen rato y, y encuentren un punto donde puedan también socializar. Entonces, ahora principalmente pues estamos haciendo asistencial, fisioterapia, psicología, trabajo social, pero, pero el cami nuestro camino va hacia otro lado. ¿Y dónde? ¿Qué se detenéis? Um, eh, nos acabamos de mudar, inauguramos hace 15 días, en la, en la calle Fray Pérez va a haber 49 En un local y, y en la apertura Sí que es verdad que hay algún día que está cerrado Pero normalmente está abierto los lunes Los miércoles y los viernes Todo el día Y los martes sí que no, no hay solo, por la, solo está abierto por la tarde Y los jueves Solo, solo está abierto por la tarde también Ese traslado ha sido Gracias al gobierno ¿Quién nos apoya? ¿Qué subvenciones tenéis? El traslado ha sido a lo loco que diría yo. O sea, el traslado ha sido una por fuerza mayor y ha sido gracias a que un ciudadano de Elche nos ha hecho un gran favor, nos ha facilitado un local. Sí que es cierto que pagamos un alquiler, pero, no es, pero es, nos ha hecho una rebaja en el alquiler y no, en realidad nosotros fue por la necesidad. El, el, el ayuntamiento no nos podía facilitar ningún local más y nosotros necesitábamos un espacio suficientemente adaptado para poder ejercer bien lo que es nuestra labor. Entonces, pues ahora estamos buscando apoyos entre los ciudadanos, las empresas, ciudadanos de Eche, que quieran colaborar y nos quieran apoyar y ayudarnos a hacer pues, mejor nuestra labor. ¿Cómo se celebrasteis este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple? Pues ha sido muy chulo porque han venido compañeros de una asociación de Madrid, de la asociación de Collado Villalba y vamos, hemos hecho una, una convivencia aquí en Elche. Han venido a pasar un par de días y justo eh, hicimos un recorrido, la manifestación salía de, bueno, recorrido, la manifestación, la caminata salía desde donde está la bandera de, de Elche, el paseo de la Estación, hasta el Ayuntamiento donde teníamos una mesa con, con voluntarias y asociadas y afectadas. Eh, una resa informativa y donde posteriormente se leyó el bando y se hizo un, un acto eh, simbólico de suelta de globos, biodegradable y, eh, y pusimos una, una canción muy chula que está muy, que está muy buen rollo porque pusimos eh, una canción de Queen y después una de, de Macaco para, para amenizar el, esta, esta llegada al eh, ...al ayuntamiento y la suelta de los. Queda hablar de la investigación. ¿Consideráis que se están destinando recursos... ...para la investigación? ¿Hay alguna esperanza para conseguir ese vale. tratamiento eficaz? La, se está investigando mucho. Hay muchos especialistas tanto internacional y nacional... Eh, ...en el que, que está, muy, está muy por la labor de trabajar. Pero sí que es cierto que gracias a, a personas particulares que están haciendo apoyando movimientos como la investigación de la molécula M1, eh, que es una investigación que lleva ya mucho tiempo y que está destinada a, a encontrar tratamiento y mejora, pues eh, hay eh, iniciativas como la de y la iglesia de recogida de fondos, con venta de pulseras, vino, cerveza y tal, merchandising. Después está Noelia, una, una afectada enfermera que vende pulseras y que han hecho donaciones muy, muy importantes a través de, de su venta, pero es, es cierto que no solo de, de dotación pública vive la investigación de y múltiple. ¿Qué datos tenemos en Elche? ¿Cuántas personas están afectadas por esta enfermedad? Esto, eso es la pregunta del millón. Sabemos cuántos asociados tenemos, pero no todas las personas diagnosticadas reconocen que tienen esta enfermedad, porque es una enfermedad que genera vergüenza en, en muchos afectados por las limitaciones invisibles sobre todo, pero por las limitaciones que, que puede conllevar. Eh, y nosotros tenemos asociados unas 100 personas. Debemos de agradecer a los hospitales de Elche que cuando hay un recién diagnosticado le sirvitan a asociarse a, y, y tal, pero en realidad somos esos 100 personas y el dato global no lo sabemos. Pues muchísimas gracias eh, María José por hablarnos de esta enfermedad, de los problemas, de sus reivindicaciones y también por hacer con esta entrevista ese llamamiento a la sol solidaridad hacia los pacientes y sus familiares. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca Acompáñanos este verano y disfruta del método TeleKits de Teleelch. Del 26 de junio al 28 de julio, EduKits de Grupo Meteoro y TeleKids de Teleelch te harán pasar un verano diferente visitando tu escuela, que podrá participar en los programas del Magazine Especial de Cada Tarde en Teleelch. Para inscripciones, déjanos un mensaje en el 673 56 99 90. Disfruta, aprende del mundo de la comunicación y comparte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 Un día importante para la industria aeroespacial de Elche. Hola, Estamos bien, escuchando bien, primera el, primera directo, de de Space, el directo, el directo de la empresa Pelé Space porque va a realizar su primer vuelo para, para poder enviar Como cohetes más, privados también, reutilizables al espacio. De vamos de a escucharlo. Mi compañero Roberto Palacio, buenos días Roberto. Buenos días. Ingeniero de sí. sistemas de Miura 5, os vamos a acompañar en este momento histórico. Así es Sara, se trata de un día histórico porque después de más de 12 años de duro trabajo, PLD Space se encuentra ante el reto de lanzar su primer micro lanzador. Es un día histórico para PLD, pero también para España y para Europa, puesto que se trata del primer lanzamiento de un cohete privado en suelo europeo. Así es, es MIURA-1, nuestro lanzador suborbital, que será lanzado desde aquí, desde Huelva, concretamente desde las instalaciones del CT, al Centro de Experimentación del Arenosillo, que pertenecen al INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y dependen del Ministerio de Defensa. Desde aquí les queremos agradecer el apoyo que nos han brindado durante todos estos meses. Sara, pues vamos a continuar con las presentaciones, porque aunque a estas alturas creemos que somos bien conocidos, puede que haya todavía algún despistado que no nos conozca. Somos Peled Space, la primera compañía de España de desarrollo de microlanzadores y la más avanzada en este reto. Es una compañía que nació en el año 2011 en Elche, Alicante, de la mano de dos jóvenes ingenieros en aquellos momentos, Raúl Torres y Raúl Verdú. Los Raúles, como los conocemos en la compañía, que se decidieron por incrementar la capacidad de acceso al espacio que teníamos en Europa. Exacto, Roberto. Y es que para conseguir lanzar satélites al espacio nos vimos ante el gran reto de tener que diseñar, desarrollar y fabricar un cohete desde cero. Por eso el camino no ha sido nada fácil y nos hemos visto ante muchos desafíos de nivel técnico, corporativo y también financiero. Son esos desafíos los que hacen que el día de hoy sea tan especial. Hemos crecido mucho durante estos años y a día de hoy somos un equipo de más de 130 personas, muy repartidas por el territorio. Contamos a día de hoy con tres sedes. En primer lugar, los headquarters o oficinas centrales que se encuentran en Elche, en la provincia de Alicante. Allí tenemos también el centro productivo y es allí donde se ha ensamblado mira Uno. Tenemos en segundo lugar las instalaciones del aeropuerto de Teruel, donde contamos con los bancos de ensayos de los subsistemas y es allí donde probamos nuestros motores. En tercer lugar, tendríamos las instalaciones de Huelva, donde nos encontramos en estos momentos. Por un, lugar, por un lado tenemos el centro de control de misión donde se encuentra el equipo de lanzamiento operando el, satel el cohete en estos momentos y por otro lado tendríamos el histórico sitio de Mérano del Oro donde se encuentra en estos momentos MIRA 1 en la rampa de lanzamiento. Bueno, pues ahora sí, todo está listo para este momento tan emocionante, pero como bien sabemos, los trastornados, como nosotros nos llamamos, se puede dar un aplazamiento de la misión si se detectase cualquier anomalía, no solo por criterios propios del cohete, sino por condiciones meteorológicas, por condiciones de seguridad durante el vuelo o por las propias instalaciones técnicas. Esperemos que esto no, no ocurra, pero esta industria es así y somos conocedores de ello y por eso todos los escenarios están previstos. Eso es. Y Sara, explícanos un poquito en qué consiste esta primera misión. Pues en esta primera misión lo que queremos es validar la tecnología que se ha desarrollado durante todos estos años en condiciones reales. Y habrá un segundo lanzamiento, ¿verdad, Roberto? Sí, el objetivo de ese segundo lanzamiento seguirá a seguir profundizando en el conocimiento que tenemos sobre nuestro cohete y su comportamiento en condiciones reales. Todo ello para seguir ganando experiencia y conocimiento y poder eh, aplicarla en MIRA-5, nuestro cohete orbital, con el que pretendemos llevar a cabo una actividad comercial desde la Guayana francesa a partir de 2025. Sara, ¿otro segundo objetivo? Pues como pueden escuchar, todo esto es en directo del canal YouTube de la empresa PLD Space, eh, que está introduciendo pues, todo el trabajo, las inversiones, los millones de euros que han recibido la financiación, que han tenido los 11 años eh, en los que han trabajado para llegar a este momento, para lanzar. ...ese vuelo experimental... ...el primer cohete privado europeo... ...se va a lanzar al espacio... ...estaremos muy pendientes... ...porque si tiene éxito esta misión... ...lo que estamos viviendo es que... ...Elche va a tener una industria aeroespacial pionera... ...y sin duda, esto aportará riqueza... ...pero hoy también es un día importantísimo... ...en deportes, porque hoy juegan la final... ...las chicas del balonmano... ...del Atic Go Balonmano... ...la previa de este encuentro... ...nos la cuenta... ...José Antonio González... ...muy buenos días...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 Este miércoles, desde las 20 horas, Málaga, Costa del Sol, Atic Go Balonmano Elche. Todos con nuestras guerreras. ¡Vamos equipo! ¡Vamos Elche! Partido ofrecido por Atic Go, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, Teica Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. Pues vamos ahora con la crónica del Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, muy buenos días.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 Dátiles de leche. Saborea el oasis.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 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosemary Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana de este miércoles 31 de mayo, hoy tendremos cielos despejados por la mañana y nubosos por la tarde con posibilidad de lluvias puntuales. Suben las temperaturas, alcanzaremos una máxima en torno a los 25 grados, ahora tenemos 18 con 3 grados de temperatura. Como habéis podido ver en nuestras redes sociales hemos tenido algún problema durante la carga del oxígeno líquido, pero ya está todo entendido, seguimos adelante y nos informan también de que disponemos todavía de unos minutos para poder cortaros todavía un poquito más de esta primera misión Pues ya lo están ustedes escuchando, en Huelva se están viviendo desde las cinco y media de la madrugada momentos de muchos nervios de mucha tensión, de mucha expectación por la misión del primer vuelo experimental del vuelo del primer cohete privado europeo el miura 1 fabricado aquí en elche por la empresa pele space que ha estado retrasando este vuelo experimental estaba previsto para las ocho en punto primero a las cinco y media luego a las seis y media luego a las siete y ahora a las ocho y parece que están teniendo problemas con ese oxígeno líquido ...que se utiliza para las misiones en el espacio... ...esta misión de tener éxito... ...colocará a Elche en el mapa... De, ...igual que a España y a Europa... ...en el mapa de los 10 únicos países en el mundo... ...que son capaces de lanzar... ...vuelos, cohetes, naves al espacio... ...el Miura 1 es un vuelo experimental... ...que si se consigue... ...va a servir, el objetivo es transferir... Todos esos conocimientos al Miura 5, que está previsto que comiencen los vuelos ya espaciales en 2025, los lanzamientos de mini cohetes de cohetes reutilizables de tener éxito, esta industria aeroespacial afincada en Elche nos traerá riqueza, de ahí la importancia de este día que ha sido calificado por los propios responsables de esta empresa Peled Space como de histórico. Nosotros estamos siguiendo desde las 7 de la mañana pues, eh, lo que está ocurriendo en esa base militar de Huelva, porque está previsto ese lanzamiento en el día de hoy. Estaremos muy pendientes del mismo. Informativos en También les vamos a contar hoy que el PSOE no concreta el futuro político de González y deja abierta la posibilidad de colocarlo en las listas al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 23 de julio y en breve se va a constituir una comisión de trabajo para el traspaso de poderes al nuevo gobierno y la toma de posesión de la nueva Corporación Municipal. Ya se conocen los datos de cómo hemos votado en Elche en los siete distritos. PSOE arrasa en sus feudos de siempre Carrú, San Antonio y Palmerales y el PP se hace fuerte en el Camp Elz, zona centro y en la zona de expansión de Altavix y Estadio Martínez Valero. En la crónica de sucesos, desmantelan una organización criminal que operaba desde la olla y la marina, en la macrooperación policial que ha liderado la comisaría de Ilche, han detenido a ocho miembros de esta organización. Teleelch va a ofrecer en directo este miércoles la final del Atic Go Balonmano en Málaga, que se va a disputar en Málaga. La retransmisión contará con conexiones desde el centro de congresos, donde el ayuntamiento instalará una pantalla gigante para seguir un partido histórico que puede convertir al equipo ilícitano en campeón de liga.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 En Huelva, con los cielos despejados, hoy, en cuestión de minutos, se va a llevar a cabo ese lanzamiento del primer cohete espacial, el Miura-1, de la empresa PLD Space, fabricado en Elche. Lo que se vive hoy en esa base militar del arenosillo ha supuesto un hito para España al colocarse entre los 10 países del mundo ...con capacidad para lanzar un cohete al espacio... ...pero se está retrasando... ...ese lanzamiento... ...ayer en las redes sociales... ...Pele Despey nos contaba... ...lo complicadísimo... ...que continúa a día de hoy... ...llevar un cohete al espacio.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 Pues aún continuamos esperando a esa ignición, porque con el Miura 1 en el espacio, la empresa Ilicitana ha situado a Elche y a España, entre los países del mundo con capacidad para conquistar el espacio, y son muy pocos. El objetivo de este primer vuelo va a consistir en recabar toda la información posible para seguir validando gran parte del diseño y la tecnología, y procesos que posteriormente se van a transferir e integrar en el Miura 5 la primera misión real de transporte espacial con Miura 5 está prevista en el año 2025. Y este es el sonido que nos llega desde el Arenosillo, desde esa base militar donde desde las cinco y media de la madrugada estamos esperando a que el cohete el Miura 1 alce su vuelo. ...y suba al espacio, han tenido un problema... ...el comportamiento anómalo del oxígeno líquido... ...lo que ha ido retrasando hora a hora... ...este, primer, este vuelo experimental del primer cohete privado europeo... ...que se ha fabricado en Elche... ...y que está previsto que hoy llegue al espacio... ...de tener éxito, lo hemos repetido... ...estamos muy pendientes... ...esta es el sonido que nos llega... ...de la base militar... ...del Arenosillo en Huelva... ...pues de tener éxito... ...este lanzamiento... ...nos colocarían... ...a Elche ...a su industria aeroespacial... ...en el mapa... ...mundial... ...y esto traería riqueza a la ciudad... ...por la importancia... ...de este vuelo experimental... ...nosotros... ...estamos muy pendientes, siguiendo desde el canal YouTube... ...de la empresa PLD Space, el lanzamiento... ...ahora mismo están presentando con 8.400 usuarios... ...ya conectados al canal... ...todos estamos pendientes del éxito de esta misión espacial... ...están presentando a los más de 100 trabajadores... ...de este proyecto que comenzó hace 11 años y que lo pusieron en marcha dos Raúles de Elche. Empezaron en el garaje de su casa este sueño que se ha convertido o que va camino de convertirse en una realidad. Teled Space es una empresa puntera que ha recibido de Europa cantidades ingentes de millones de euros para fabricar esos cohetes. El éxito de esta idea... ...es que son los primeros cohetes reutilizables... ...que se van a recuperar, se lanzarán... ...pero se podrán recuperar... ...no quedarán en el espacio como basura... ...sino que es una idea, un proyecto... ...sostenible... ...y de ahí... ...que hayan recibido el apoyo... ...de las administraciones públicas... ...y sobre todo... ...de la inversión privada europea... ...todos están muy pendientes... ...de que funcione y nosotros también. Regresaremos en unos minutos a esa base... ...nosotros continuamos con la información. Informativos en Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca... ...elecciones locales. Pues dos días después de las elecciones conocemos ya el mapa de cómo se votó en Elche, calle por calle, pedanía por pedanía. El mapa consolida los feudos del Partido Socialista y de los populares. Carrus, Toscar, Parte del Pla, Sector Quinto, la zona del Corte Inglés, Raval, el viejo barrio del Altavix, San Antón y Palmerales son del PSOE, obteniendo porcentajes de votos superiores al 50% en muchas de las mesas electorales. Los populares también arrasan en las pedanías, salvo en el Altet y Arenales, que se volcaron con el Partido ...el partido separatista, el Alté decide... ...también la lista de Ruz... Eh, ...mejoró en la zona de expansión de Altavix... ...y en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero... ...feudo de Ciudadanos... ...arrasando en el Centro Histórico... ...la portalada o la zona del Corazón de Jesús... ...y aumentando sus votos también en algunas zonas... ...de Carrus ...sobre todo en los alrededores de la Plaza del Algeps... ...Vox, donde más creció, fue en el campo... ...con 3.200 votos... ...también Compromís, en ese distrito rural... ...fue en el que obtuvo mejores resultados... ...superó el millar de votos. Y siguiendo con los datos... Teleelch ofreció en su programa especial... ...de la noche electoral... ...los resultados de una de las mesas claves... ...situadas en el Colegio León Felipe... ...que arrojaron... A las 9 de la noche, 12 concejales para el PSOE, 12 para el PP y 3 para Vox. A esa mesa la llevamos Ohio, porque en las últimas 6 elecciones locales siempre había clavado el resultado final de las votaciones. Pues bien, la mesa escogida por la Universidad Miguel Hernández del Che de 3 en esa misma sección censal no fue la buena. Ahora, con los datos en la mano, hemos comprobado que la mesa contigua volvió a acertar. Lo que se votó en ella es lo que resultó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 Para dar la alcaldía a Pablo Ruiz. Eso será a las nueve de la mañana. Informativos en TeleElch Radio Marca.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 Ayer fue el día de la esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema autoinmune que afecta al cerebro y a la médula, lo que provoca en la mayoría de los casos un grado de discapacidad. Se le llama la enfermedad de las mil caras por los síntomas que presenta y suele afectar a más mujeres que hombres. En Elche, la asociación de esclerosis múltiple fundada en 2008 cuenta con un centenar de socios. Ayer se leyó un manifiesto solidario pero también reivindicativo para pedir mayor sensibilización y que a los afectados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 Y abrimos la página de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal con epicentro en la Vega Baja, pero que operaba desde dos pedanías de Elche, nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días.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 ...y la policía local ha detenido a un hombre de 37 años... ...que se encontraba pendiente de extradición... ...por delitos contra el orden y la seguridad pública... ...los hechos ocurrieron cuando una patrulla municipal... ...estaba realizando labores de vigilancia... ...en la calle Manuel Vicente Pastor... ...y vio un coche que al detectar la presencia policial... ...realizó una maniobra extraña... ...esto levantó las sospechas de los agentes... ...que le dieron el alto... ...e identificaron a sus ocupantes... ...entonces descubrieron que al copiloto... ...le costaba una orden de búsqueda y captura... ...por ello... Fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Informativos en TeleH Radio Marca. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 101.4, Teleelch, Radio Marca. Cuatro minutos para llegar a las ocho y media. Estamos pendientes eh, de lo que está ocurriendo en esa base militar de Huelva... ...por eh, el, la misión espacial que van a llevar a cabo la empresa ilicitana de Space... ...con el Miura-1, ese cohete fabricado en Elche. Y mientras estamos pendientes de lo que está ocurriendo allí... ...pues eh, tenemos aquí... A Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros. buenos días. Hoy es un día histórico, no solo para la industria aeroespacial, para nuestra economía local, sino también para el mundo deportivo. Sí, puede ser histórico si las ilicitanas del Club Alomano Elche la Ticou, consiguen el título de Liga. Si no lo consiguen, bueno, también es histórico que hayan llegado hasta esa finalísima y la hayan forzado hasta el último partido. Esta tarde a las ocho y media el Atic Go jugará ese tercer y último partido en la lucha por el título de Liga contra el Costa del Sol Málaga. Allí en su feudo desde las ocho vamos a retransmitirlo en directo en Teleelch y lógicamente tendremos puestos los focos en ese importantísimo partido que podría significar un hecho histórico y relevante en caso de conquistar la Liga porque en 60 años de historia nunca se había conseguido. Así que ocho y media es el partido, ocho es la cita en Teleelch. También el foco puesto en la vuelta a los entrenamientos de un elche club de fútbol que va a completar su última semana de entrenamientos antes del final de liga que va a ser este próximo domingo a las 9 de la noche en el estadio. Martínez Valero, donde los ilicitanos se despiden de su afición en una temporada aciaga, consumida por el descenso, aunque al final, en el último mes y medio, dos meses, pues el equipo está consiguiendo al menos eh, alegrar un poco la vida a sus aficionados gracias a las últimas victorias. Además, también puede ser la primera vez, en caso de ganar al Cádiz, que justo en el final de Liga enlace dos victorias consecutivas tras ganar al Athletic Club de Bilbao. Para ese partido, hoy vuelta a los entrenamientos. Además, hoy habrá rueda de prensa de Pedro Vigas para hablar de su renovación con los medios de comunicación. Y veremos si el, pop, el propio Pedro Vigas, que se retiró en San Mamés lesionado, puede jugar el último encuentro. Veremos también si Omar Mascarel, Carmona, Palacios o Diego González, que se han perdido los últimos partidos. Alguno de ellos pudiera meter la cabeza en esa convocatoria, en la que habrá pocas novedades. Será la despedida del equipo ante su afición, en una jornada dramática para seis equipos, porque uno de ellos va a acompañar al español y al Elche, A segunda división los Valladolid, Getafe, Almería, Celta... Valencia eh, y Cádiz eh, se la están jugando, el Cádiz eh, con empatar ya eh, matemáticamente certificaría su permanencia aún perdiendo, eh, para descender necesitaría varias carambolas de cuatro victorias de rivales directos para descender pero bueno, el Elche lo que tiene que hacer es los deberes intentar ganar ese partido llegar a los 27 puntos y prepararse a conciencia para la próxima temporada lo dicho, pendientes del Elche y sobre todo pendientes del Atigo, del equipo femenino del club balomano Elche que esta tarde noche pueda hacer historia en caso de conquistar el título de Liga. Y por la crónica que hemos escuchado con anterioridad, Paco, eh, hay declaraciones de Pedro Vigas, que es el único que de momento ha sido renovado, pero sabemos eh, qué jugadores van a continuar y cuáles están eh, dudosos. Bueno, hay 13 jugadores que tienen contrato en vigor y aquí no hay dudas, excepto que pueda llegar una oferta Y el club la estudie para su salida. Y luego, aparte de Pedro Vigas, que ha renovado, pues encima de la mesa tienen contrato, o en este caso posibilidad de renovación, Palacios, además de eh, Gerard Gumbau. Y también el técnico reconoció el viernes eh, que desea contar con eh, Josan y con Enteca. Pero eso está todavía por decidir. Yo creo que a partir del lunes que viene, cuando ya termine la liga, todos estos temas se van a reactivar y empezaremos a conocer ya las eh, renovaciones, además de la de Pedro Vigas. Pues muchas gracias Paco, estaremos ah. muy pendientes de la, del directo de hoy y del directo del domingo. Así es, eh, hoy pendientes del balonmano, el domingo última jornada de Liga para el Elche. Gracias, A ti, Ros. nosotros vamos con la información del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca.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 Pues hace unos minutos que acaban de anunciar que no se va a poder lanzar el Miura 1 desde la base de Huelva porque las condiciones meteorológicas son desfavorables. Han señalado que las eh, ráfagas de viento superan los límites en altura y que es imposible ese lanzamiento. Así que en los próximos días anunciarán de nuevo en redes sociales para cuando el... Eh, ...primer vuelo o el vuelo experimental... ...del primer cohete privado europeo... ...fabricado en Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Ocho minutos pasan de las ocho y media y vamos a conocer cómo se circula por las calles de Elche. Para ello nos vamos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Cómo estás viendo el tráfico a estas horas de la mañana? Bueno, pues como es habitual a esta hora de la mañana, comenzamos a tener las dificultades propias de circulación en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril y en la calle Virgen de la Cabeza. El tráfico es denso en el resto de los puentes, pero sin dificultades importantes. Tráfico muy intenso en las salidas hacia los polígonos. Lento en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante en sentido a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor en dirección norte, en la avenida de Los Boscos en dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la Yub.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 101.4, Teleelch, Radio Marca. Después de la información del tráfico, vamos con el repaso de la prensa nacional. Hoy en portada, la misma fotografía. La de Feijó ayer en Madrid, junto a los candidatos autonómicos eh, del Partido Popular. Bien, pues eh, los titulares en el país, dice Yolanda Díaz, registra su marca. Como partido y mete presión a Podemos, la vicepresidenta usará la marca para incorporar a independientes al proyecto. Feijó ralentiza sus pactos con Vox y Ciudadanos renuncia a presentarse a las elecciones del 23 de julio. Revilla dejará gobernar al Partido Popular en Cantabria y el PSOE evita dar Pamplona a Bildu. También nos cuenta el diario... El país que la inflación se modera hasta el 3,2% por los carburantes y los alimentos. El IPC de mayo es el más contenido desde julio del pasado año. Otra de las eh, entrevistas que recoge el país en portada es la del alcalde de Varsovia, quien, eh, entre comillas, advierte: Espero que el PP no se coaligue con Vox, es peligroso. También, en el diario El País, en uh, las noticia internacional, nos dice que el administrador de la NASA teme el papel de Pekín en el espacio, que China no se quede con el agua de la Luna. Bill Nelson, ese administrador de la NASA, defiende los acuerdos Artemis para regular las operaciones en el espacio sobre el agua en la Luna. Dice que queremos preservar esas posibles reservas para la comunidad internacional e impedir que China llegue y diga que el agua es suya. También... En cuestión del conflicto de la guerra, en Ucrania titulan las portadas hoy que una oleada de drones alcanza Moscú tras los ataques rusos a Kiev. Putin admite fisuras en las defensas antiaéreas y Ucrania niega estar detrás de esos ataques. El diario El Mundo también recoge las declaraciones del administrador de la NASA «Queremos evitar que China se apropie las zonas de la Luna con agua». En cuanto a la fotografía de Feijó con los varones, con los nuevos varones del PP, eh, dice Feijó da por superado a Sánchez y, prepara, y se prepara para gobernar, entre comillas. España quiere avanzar sin bloques ni trincheras. El líder del PP proclama que el sanchismo terminará en 54 días. Llama a no confiarse y a la movilización del electorado. Resignación en Ferraz. Era lo único que se podía hacer, la opción es ganar o morir, entre comillas. Y el PSOE escenifica ahora la bronca con Bildu. En cuanto a las elecciones en julio, dice el diario El Mundo, mítines de madrugada y votar sin el alivio del aire acondicionado. Las altas temperaturas obligarán a buscar nuevos escenarios y horarios en la campaña. El 23 de julio evita a Sánchez el techo de gasto con el ajuste que pide la Unión Europea y Arrimadas fue quien inclinó la balanza para que Ciudadanos no se presente a las eh, elecciones generales de julio. El diario El Mundo también nos recoge una entrevista con eh, Calamaro y entre comillas, la edad me ha hecho mejor cantante y amante. Y nos vamos al diario La Razón. En portada, pacto fejo y varones. Si gana, irá a una investidura sin box, la cúpula Atiende al Consejo Demoscópico y centrará su campaña en el voto útil. El objetivo de Génova es alcanzar un gobierno en solitario con apoyos externos. Vara y Lambán obligarán a Feijo a retratarse con los de Abascal. Así se negocia para sumar de forma bilateral y con discreción. El PNV se aferra al PSOE para no perder poder frente a Bildu. También nos muestra la fotografía del presidente del gobierno y dice Sánchez diseña una campaña a cara de perro contra el Partido Popular. El PSOE asume que sus propuestas no, no van a movilizar a su electorado. En cuanto al adelanto electoral, la razón asegura que va a ser una oportunidad para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y en lo que se refiere a la información internacional con la guerra de Ucrania y Moscú, pues dice que Putin eh, va a prometer o promete represalias por el ataque con drones en Moscú. Los rusos sufren una ofensiva aérea que cuestiona sus defensas. También el, el diario La Razón recoge en portada que la inflación ha subido un 12% desde el fin de la pandemia. Los precios se elevan un 3,2% con el IPC subyacente aún por encima del 6% son algunas de las portadas de los diarios de esta jornada. Último día del mes de mayo, 31 de mayo. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda?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 Quedan pocos minutos, en nueve minutos, para llegar a las nueve en punto de la mañana. Ya saben, lo hemos anunciado, que tendremos eh, a esa hora la entrevista con la concejal electa Aurora Rodil, la candidata de Vox. Eh, con ella vamos a hablar de las líneas estratégicas eh, del eh, pacto de gobierno con el Partido Popular... ...hace dos eh, días que entrevistamos a Pablo Ruz... ...también le preguntábamos sobre esas líneas estratégicas... ...del pacto de gobierno porque queremos saber... ...cuál va a ser el futuro de esta ciudad... ...en manos del Partido Popular y de Vox... ...después del 17 de junio con la toma de posición... ...pero antes de esa entrevista... ...vamos a escuchar a una cantautora española, Luz Casal... ...que está recibiendo numerosos galardones... ...entre los más importantes... ...pues el título de comandante de las artes y las letras... ...la que está considerada como la máxima distinción de Francia... ...la va a recibir, esa distinción... ...en una ceremonia que va a tener, que tuvo lugar ayer... ...ayer 30 de mayo, en París... ...ella es Luz Casal, ella es una voz... ...pues eh, que gustó mucho a los franceses... ...sobre todo por esas eh, dos canciones de Pienso, Piensa en mí... ...que eligió Pedro Almodóvar para su banda sonora... ...de la película eh, Tacones Lejanos... ...Luz Casas se dio a conocer en Francia... ...y allí fue muy querida... ...y ahora pues sigue... ...después de 40 años de trayectoria musical... ...sigue con su voz talentosa... ...y sus composiciones ofreciéndonos canciones como esta, abriendo las ventanas de su alma. Ya sabes que somos los dos vulnerables a una traición o al desamor o un soplo de aire frío a acercarse a él fue un error lamentable que no sirvió Como lección, llenando un gran vacío. Cuántas más pruebas tengo que pasar, cuantos filtros emplear para disfrazar la rabia. No es casual que yo pierda mi control si mis ojos siempre son las ventanas de mi alma. Por no dar valor a lo importante. Prota la voz sin cohibición mezclada con rojo vino. Quantas más pruebas tengo que pasar, cuántos filtros emplear para que mi rostro dé la medida exacta. Ik kan het Wat moet ik Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet Punto.